Bona nit. Arrancamos un poquito más tarde de, de lo debido, 1912 pero aquí estamos. al Con Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Alicia Fernández. Hola, Raquel Roberti. Estamos solitas hoy, nos abandonaron. Así es. Nuestro locutor preferido eh, nos ha dejado aquí solas. No tenemos esa voz masculina de... De, De tinte así grave Grave Pero lo tenemos a Matías Zippelmayer en la operación ahí Que es un genio Que es un genio Y su ayudante se fue, su auxiliar técnico Bueno, ya volverá Volverá eh, Teníamos para hoy eh, anunciado una entrevista con Ricardo Di Mario Que historiador y poeta de, de Los Hornillos, Córdoba. Eh, además, eh, anfitrión de La Noche del Búho, pero bueno por razones de salud no pudo venir. No, nos avisó bien temprano, no como nuestro compañero, pero bueno, nos avisó bien temprano y rearmamos este programa en función de lo que empezamos la semana pasada, que fue la lectura de trozos de obras de nuestros entrevistados. Así que... Igual van a disfrutar mucho porque tenemos un programa espectacular. Así es, tenemos unos, unos fragmentos de libros que son maravillosos. Mm. El teléfono para que nos escriban es 2664-003011. Lo repito, 2664-003011. Bueno, y antes de empezar, quería mandar dos feliz cumpleaños. Así es, así es hoy. El primero para el vos. El primero es para Ángela Interesano. Feliz cumpleaños, Ángela. Siempre nos escuchás y nosotros recordamos tu cumpleaños con mucha alegría. Feliz cumple, un buen año, que los planetas conspiren a tu favor. Y el segundo, Alicia. El segundo cumple lauti UTI. Lauti. Lauti es el hijo de nuestra amiga Mili Arias, escritora ella también, y formó parte del taller literario que hicimos hasta el año pasado con Raquel Roberti. Así que, feliz cumpleaños, Lauti, te recordamos, te queremos, que sea un gran año, que te diviertas mucho, que la vida te dé todo lo que te pueda dar para que elijas lo mejor y que salgas campeón con el equipo, equipo de, de fútbol, fútbol <risa> por supuesto <risa> un beso grande lauti un beso bien eh, ahora vamos a empezar ya con las lecturas eh, el martes pasado leímos a cinco de nuestros entrevistados eh, entre ellos Juan Sasturain que había inaugurado la Feria del Libro y eh, reinaldo siete casa y Horacio Vargas que nos convocamos para hablar de Rosario mm. eh, a quien más leímos la, la semana pasada a Liliana mainardi poeta sí, de, tal cual nos come chingones y alguien más y ahora no me voy a acordar a no no ya, se, se me fue bueno pero ahora vamos a empezar con Miguel Russo que lo entrevistamos por un último libro que sacó de poesías y por qué es un editor externo de planeta, nada menos que un sello editorial re importante. Hmm. Miguel Russo es periodista y escritor y en, tiene un libro muy interesante que es más que mil palabras donde él toma eh, las, una, una fotografía, una imagen, y la cuenta por eso más, más que, que mil palabras más que mil palabras y en este caso les voy a leer Robert Capa la muerte de un miliciano Cerro de la Coja Andalucía España 5 de septiembre de 1936 apenas amanece el 5 de septiembre de 1936 en Andalucía cuando una columna de 300 milicianos anarquistas llega a la aldea de Cerro Muriano y para reunirse del otro lado del Cerro de la Coja con las fuerzas republicanas que intentarán quitarle el cuartel de Córdoba al general Francisco franquista Varela. Uno de esos milicianos, natural de Alicante, ostenta, sonriente y orgullosamente anarquista, el correaje que consiguió hace cuatro días en el copamiento al cuartel de infantería de Alcoy. Horas después, cuando falta poco para el mediodía del 5 de septiembre de 1936, tres autos destartalados, levantando una polvareda que tarda mucho en asentarse, haciendo que la escena adquiera características de irrealidad, con sus parabrisas cruzados por carteles donde alguien garabateó toscamente la palabra prensa, ingresan por la única ruta de acceso a la aldea del Cerro Muriano. En uno de esos autos de reporteros gráficos decididos a mostrarle al mundo la lucha contra el fascismo viaja un fotógrafo húngaro que, aunque con la cara y el pelo y la ropa y la garganta tan grises de polvo como las de sus compañeros ostenta, sonriente y orgullosamente socialista Dos cámaras colgadas sobre el pecho, una Leica y una Roleiflex... ...y la consigna que abrazó desde que decidió cuál sería su oficio. Si las fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca. El miliciano anarquista se llama Federico Borrell García tiene 25 años es el quinto hijo de los seis que tuvieron dos labradores de tierra ajena del pueblito serrano de Benilova Vicente, muerto de miseria y tristeza casi dos décadas atrás y María ¿puedes decirme Taíno? como todos allá en mi pueblo le dice al fotógrafo húngaro mientras mastica un pedazo de salchichón que le acercaron los vecinos y le muestra, lustrosa de grasa, tan ajada como venerada, la foto donde Mariana, la novia que lo espera con los trajes ya comprados, sonríe como solo sonríen las novias a punto de casarse. El fotógrafo húngaro que mira la foto de Mariana sonriendo se llama André Ernaud Friedman, Tiene 23 años Es el hijo mayor de los dos Que tuvo un matrimonio judío aristocrático De Budapest Intelectual él Diseñadora de modas ella Soy Robert Capa Tú puedes llamarme Bob Dice Marcando fuerte las consonantes Y pensando en húngaro Antes de hablar en español Mientras limpia el polvo depositado Sobre la lente de la leica el texto continúa, por supuesto, pero no lo vamos a hacer más largo. Es el relato de la famosa foto o, o de la foto que hizo famoso a Ángel Capa. Eh, a Robert Capa, perdón. Sí, <risa> Pero... me parece que esto es muy futbolera, muy futbolera. Exactamente, fue un, un lapso a Robert Capa. Es eh, la foto del miliciano en el momento en que recibe un balazo y cae muerto. Eh, es un relato maravilloso, tan que además muestra la investigación previa sobre esa foto, eh, contando las características de cada uno y eh, los, los antecedentes familiares. Eh, este, este es uno de los relatos que tiene más que mil palabras. Sí, desde ya Y la fotografía tiene la virtud de lo inmediato O sea, te refleja la realidad en el propio momento Y también cuando yo enseño en la facultad Hablo mucho de Kodak Y, uh -huh. y cuando trato de decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de Kodak? O era el objetivo hasta hace unos años Y era guardar recuerdos Porque en realidad la fotografía Además de su valor artístico y todo lo demás, tiene la virtud de atesorar los recuerdos. Así es. Y traerlos al día en que estamos viviendo casi intactos. Y, bueno, no me parece hermoso esto que decís de capa y también me hace acordar a la fascinante vida de Lee Miller, ¿no? Que era... Sí. También ella fotografió la guerra, fotografió el búnker de Hitler después de su suicidio y ella en realidad fotografiaba la revista Vogue y había que ser mujer en esa época y había que estar muy decidida también, igual que capa Y ella no era por una militancia política, era casi por una militancia humanista que lo hacía. Una maravilla. La fotografía tiene un montón y lo que hace eh, este extracto que leímos es traernos esa pasión del fotógrafo como si la estuviéramos viendo. Y me encanta por eso. Así es, así es. Y tenemos ya el primer mensaje. Aquí Mariana y Pablo escuchándolas desde Barranca, Colorado. Hola Mariana y hola Pablo, gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Después cuéntanos qué les pareció el programa. No hace falta que lo pongamos al aire, pero sí por lo menos en privado les agradeceríamos mucho. este Bueno... Realmente me pareció maravilloso lo que acabas de leer Y por supuesto tiene la pluma de un gran escritor Que es capaz de mostrar exactamente la pasión Así es Eso así me encanta es. Y si tenemos tiempo hablando de fotografías Después vamos a hablar de Susan Sontag es eh, una gran mujer Ya después les vamos a contar Bueno, es feminista Ya es empecé feminista, más por ahí es. Es Y tengo aquí el libro de ella Que es El poder de la palabra Ella fue fotógrafa, fue directora de cine Fue filósofa, fue periodista Una mujer extraordinaria Y con respecto a la fotografía No solo con respecto a la fotografía Ella decía que Fue eh, la crítica cultural debía tener en cuenta el contexto. Excelente, mm -hmm. excelente. Bueno, ahí es un poco lo que cuenta, lo que acabamos de leer, claro. cómo el contexto determinó el tipo de fotos que sacó este el protagonista de esta historia. ¿no? Así es, y vos yo veo que tenés en las manos un libro que me parece que es maravilloso. Es maravilloso, bueno eh, Está bien que yo adoro a su escritor Pero el libro es maravilloso es, Independientemente de eso ¿Es una declaración de amor impensada, no ensayada? Tal cual, tal cual, definitivamente Bueno, es, eh, voy a leer un, un extracto del interior El libro de Martín Caparrós Que trata de contar el país Claro, el país que hasta donde se puede, él lo cuenta en una porción del país eh, que a, que atraviesa el norte del país y llega a, hasta San Luis, Córdoba, una parte de Mendoza y una parte del norte de Buenos Aires, desde la mismísima frontera norte del país. Eh, perdón, cuando lo entrevistamos Martín explicaba que eh, su idea inicial era continuar con toda la zona sur del país, que después no pudo hacerlo, pero que eligió empezar por aquellas zonas que conformaron la Argentina, que conformaron el país. Sí, y en esa misma zona, lo que voy a leer es de una parte del país recién ocupada, recién habitada. Eh, voy a leer un extracto de la del pueblo Bernardo de Irigoyen Andrecito, Andresito como la yerba mate y sí es eh, un pueblo yerbatero y es el último pueblo en ser poblado en la Argentina. Por lo tanto él lo relaciona mucho con el deseo, el deseo de ocupar un territorio nuevo. Eh, y lo narra la voz de Fernando, que es el que lo lleva a conocer el pueblo Voy a leer un extracto de esta parte, porque es, todo el libro es maravilloso de leer Maravilloso, además vamos a darnos cuenta que no hay un país, hay muchos países Hay muchos países Sí, y que respetar la Argentina es respetar nuestra esencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, comienzo los taraferos nunca aparecieron Al final, Fernando me lleva a la cooperativa yerbatera Donde me muestra el proceso de secado y estacionado de la yerba Nada muy excitante Aunque aprendo sobre el sabor ahumado, los efectos del polvo y el palo Las diferencias del gusto dentro del Mercosur Esas delicadezas Un deseo respetuoso tan raro ver un deseo que se saca el sombrero. Don Fernando es un pionero. Un tipo que llegó primero a un lugar donde no había nada. Y, con unos pocos más, empezó un pueblo. Es lo que alguna vez llamaron a ser patria. Y así fue como hicieron la Argentina. Y Misiones más tarde, más reciente. Don Fernando es uno de ellos... Y al mismo tiempo es un señor perfectamente banal, que dice lugares comunes y tiene ideas comunes. Suele pasar cuando conozco a alguien que va a tener su calle. Le pregunto si alguna vez pensó que seguramente le pondrían su nombre a una en andrecito Sí, alguna, alguna vez sí. ¿Y te impresiona? Bueno, no sé. Pero si lo van a hacer, ojalá que lo hagan antes de que me muera. Así lo veo. Cuando esté muerto ya no me sirve para nada. Hay pensamientos que son más que nada utilitarios. A la salida de andrecito hay 20 o 30 kilómetros de tierra de colonos, monte achado, algunas plantaciones de tabaco, de yerba, té, mandioca, par de vacas echadas al lado del camino. Las casas de los colonos son ranchos de madera sin puertas ni ventanas, hasta que de pronto... Empieza el Parque Nacional, la selva No son dos espacios, son dos tiempos, uno al lado del otro El parque es todo lo que supo ser La tierra de colonos es lo que es, lo que será, con suerte, si es que sigue existiendo Naturaleza arrasada para poder vivir en ella Pero el parque también es una unidad de producción informal en Puerto Iguazú hay muchos desocupados y uno de sus rebusques es ir al parque a cazar animales salvajes o a machetear palmeras para hacer palmitos. La palmera es tacaña, un árbol da para una lata. Los 50 kilómetros de camino de tierra a través del Parque Nacional hasta Puerto Iguazú son alucinantes. Selva cerrada a los lados, una picada de 8 metros de ancho, algún gato montés que se cruza, las flores, los helechos, un viaje de belleza estrepitosa. Caminar por la selva es saber que uno no sabe nada. La selva te produce una extrema conciencia de tu propia pequeñez, de tu ignorancia. Ahí... Al lado, junto a tu bota embarrada, más allá de ese árbol, detrás de ese pantano, están pasando tantas cosas que no llegas a ver ni manejar y que suceden. No me extraña que muchas culturas indias sean tan fatalistas. En la selva, pasos en los pantanos, cruzar agüitas, lodo sobre un tronco, hundiéndose y hundiéndose, nada es más seguro que pisar en la huella del que pisó adelante. Seguir con cuidado cada uno de sus pasos. Después hablamos de la ley de la selva, pisar sobre los pasos anteriores, no arriesgarse. Pero caminar por la selva no solo implica la ignorancia, sino, sobre todo, la conciencia extrema de esa ignorancia uh -huh. es saber que uno sabe. Un punto. Esa conciencia aparece porque decidimos observar nuestra ignorancia, porque viajamos muchas horas para ponernos en situación de contemplarla. Así es más fácil. En realidad, para tener conciencia de nuestra ignorancia, alcanzaría con mirar cualquier noche estrellada, o pensar cinco minutos en la infinidad de los procesos bioquímicos necesarios para pensar cinco minutos, o incluso intentar entender la Argentina, o algo así. Quizás, sospecho, irse a la selva o a cualquier lugar notoriamente desconocido, ajeno, viajar en síntesis, sirva para no pensar que tampoco entendemos lo propio, lo cercano maravilloso maravilloso realmente maravilloso y además este me, me trae a la me trajo la lectura me trajo la la imagen de misiones a pleno la selva misionera sí. eh, increíble yo una vez me perdí con el auto íbamos dos autos hacia un calor alucinante nuestro auto se había quedado sin aire acondicionado y Y terminamos en un pueblo que ni me acuerdo el nombre Y yo necesitaba refrescarme porque sufro de baja presión Y los aldeanos que no tenían nada para darnos Ni para arreglar el auto, ni nada Me dijeron, ay bajando Bajándola como 500 metros Está el río, señora Y ahí me fui a refrescar al río Y pude continuar el viaje De claro. verdad, se los digo Es una cosa maravillosa La selva misionera Sí, sí Ahora, es cierto también lo que dice Como regla de oro Es eh, pisar no, no, Un episodio la, anterior, la anterior Definitivamente Definitivamente Bueno 2664003011 El teléfono para que nos escriban Para que nos pidan Para que nos cuenten Para que nos critiquen Para que lo que quieran Y ya que hablamos tanto de Argentina ¿Por qué no vamos a un tema bien argentino? Dale ¿Te parece, Matías? Ya está el audio tuyo también De nuevo estoy de vuelta Pues de larga ausencia Igual que la calabria Que azota el vendaval Y traigo mil Canciones como Leñita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y traigo mil Canciones como Leñita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar Al pie del calicanto la luna cuando pasa Paino mi serenata, la cresta del Sousa Al pie del calicanto la luna cuando pasa Paino mi serenata, la cresta del Sousa Tu amor es un estrell, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi la oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. palabra, un programa mágico eh, un teléfono para que se comuniquen con nosotros 2664003011 hoy es una tarde de lecturas, leemos a nuestros entrevistados y yo les quiero compartir un texto de María Teresa Andrueto a quien entrevistamos por su último libro El arte de narrar en una charla íntima. ¿Cómo? Íntima, exactamente, estaba pensando en cómo definirla, pero fue maravillosa la conversación. Bien. Este texto se llama eh, quisiera antes de que digas el texto qué, ¿qué estuvimos escuchando. Estábamos ah, escuchando sí. Tuvimos escuchando canción a la luna cautiva de Jorge Cafrune, ni más ni menos. Ah, bueno. <risa> ¿Sí? Así es. Todo tuyo, la señora Andrueta. Muy bien. espera que ahora tengo que encontrarla. <ríe> Extravío. Solo enfermando al vecino es como uno se convence de su propia salud. Fedor Dostoyevsky. Buenísimo. Extraordinaria la, la llamada. Cuando yo era chica... Pasaba frente a nuestra casa, en la esquina de Mariano Moreno y Río Negro, todos los mediodías, un hombre con un pequeño paquete en la mano. Martinato se llamaba, o se llama, porque acaso vive todavía. Aunque no tenía reloj, Martinato sabía siempre la hora exacta. Se decía que vivía contando los pasos, equivalentes a segundos. Si así era... Pienso que podía saber con exactitud acerca del tiempo, porque a eso, al tiempo, le dedicaba todo su tiempo. Muchos años después, ya convertida en una mujer grande, tuve por vecino en mi casa de Villa Allende a un hombre a quien llaman el caminante. Desde los 18 años, edad en la que, eso dicen, murió su madre y él usó estas imágenes, y él uso estas expresiones sin conocerlas del todo entre comillas, por eso lo, esta, por eso la aclaración tuvo un brote psicótico. El caminante camina con una gruesa campera tanto en invierno como en verano, desde la mañana hasta la noche, desde su casa que está junto a mi casa hasta el cementerio viejo. Y desde ahí, otra vez hasta su casa. No sé bien por qué estos episodios vienen juntos a mi memoria, acompañando a un tercero, un recuerdo antiguo, fundante para mí, que también tiene que ver con el caminar. Cuando era muy chica, y apenas si sabía decir mi nombre, me mandaron con un papelito en la mano, un papel escrito por mi madre, a hacer una compra supongo que porque era tan chica o porque por primera vez me habían mandado a hacer una compra yo temía perderme así que caminé mirándome los zapatos en la creencia infantil pero no demasiado lejana a la verdad de que uno está donde están sus pies y de tanto mirarme los pies me distraje de otros menesteres y me perdí me encontró el cartero, un hijo del maestro Bono Me preguntó si mi mamá se llamaba Cleofé Me cargó en el canasto de las cartas que estaba adosado a su bicicleta Y me llevó de regreso a casa ¿Qué tienen en común un hombre extraño, un enfermo y una niña distraída? ¿Qué los separa? No sé si el recuerdo es tan vívido para mí porque llevaba en la mano la letra de mi madre o porque descubrí que era hija de una mujer que tenía un nombre inusual o porque quien me llevó a casa era el hijo del maestro. Había una sola persona en mi pueblo de quien pudiéramos decir simplemente el maestro o porque aquel hombre me puso en el canasto donde se llevan los mensajes o porque tuve conciencia por primera vez del extravío. De hecho, extravío es la palabra con que titulé un poema construido a partir de ese recuerdo, tantos años después. Ya lo dice el lenguaje popular. Hay que estar bien plantado, hay que vivir con los pies en la tierra, por contraposición a andar con la cabeza en las nubes. Oscilación entre el deseo de extraviarse y el esfuerzo por seguir pegado a la realidad en ese oscilar que a veces asusta, que a veces abisma, está el momento de creación. Sé que hay límites entre la salud y la falta de ella, allí donde usted nada, ella se ahoga. Le habían dicho a Joyce cuando se lo había dicho Freud en relación a su hija Lucía. Pero ¿dónde están esos límites? ¿Hasta dónde uno puede extraviarse y regresar cuando quiere a casa? Hasta dónde alguien que transporta las palabras puede encontrarnos o hacer que nos encontremos y llevarnos consigo en su canasto hasta donde estemos a salvo. Esto lo escribió en Oliva, un pueblo donde me crié y sede del asilo de alienados Colonia Dr. Emilio Videl Aval. Her Hermoso. Eh, yo espero no estar ni en nada Pero mi hija Ceci sostiene Que a mí me gusta más perderme Que encontrar el camino Así que eh, me ha movido Intensamente eh, esto Bueno, tenemos un mensaje De Celia Gramón Hola, te escucho. Muy linda propuesta. Felicidades. Hoy es el primer día que Celia nos escucha, así que muy, muy contenta. Celia es de Capital Federal de Caballito. Bueno, muchas gracias por escucharnos, Celia. Gracias. Y por escribirnos, por supuesto. Bueno, eh yo le voy a pedir a Matías un tema que hoy me persigue pero ustedes no se imaginan lo hermoso que está Matías ah, no. tiene una corona de flores con lucecitas es el César directamente el César de la operación técnica así es y así además es. festejando la primavera así gracias es. Matías por sí. toda la luz y el color florcitas color fucsia tiene sí, maravillosa con llena de luces de, luces está de color está fantástico bueno Muy, muy lindo, realmente Lástima que no tenemos una cámara para mostrarlo Pero si no, <risa> estaría buenísimo Pero podríamos sacarle una foto desde sí, acá Sí, sí, definitivamente Es lo que voy a hacer ahora Mientras él pasa un tema que le pedí especialmente Introductorio de algo que voy a leer de Eduardo Berti ¿Ya está? Adelante <risa> Quedan restos de humedad Tus olores llenan ya mi sombrerad En la cama tu silueta Se dibuja cual promesa De llenar de breves pasions La prefiero compartir antes que hacia mi vida no es perfecta cuando se si acerca a lo que yo simplemente soñé bueno acabamos de escuchar el breve espacio en que no estás Que es de Silvio Rodríguez Y Pablo Milanés Y es una canción de las más Románticas y hermosas del mundo ¿No? Es hermosa Hermosa, hermosa. bueno eh, Perdón, la grabación era muy antigua Es eh, la primera vez que ellas La tocan y quise traerla así En 1978 Así que es antigua realmente Bien, tenemos un Nuevo mensaje Eh, hola Gran programa chicas, gracias Ricardo de Cortaderas Gracias Ricardo por escucharnos por Gracias, muchas y, gracias Y hay más, no te vayas Porque ahora Alicia nos va a leer algo que es maravilloso Voy a leer un trozo De Eduardo Berti El País Imaginado Que es un libro que él escribe Imaginándose la China De 1933 Y en un pueblo gobernado por ritos y supersticiones. ¿Sí? Eh, el rol de la abuela es muy importante, de la protagonista, porque le va como anticipando las emociones que despiertan las cosas que vive. El puesto de Liu Fei-ong... No estaba en el sector más visible de todos, sino en una zona alejada. La zona del vendedor de dofu apestoso, lo que reducía bastante la clientela. Así en todo lo encontramos y vimos que era verdad lo que había dicho Li Yuanqing. El ciego vendía ciertos piensos especiales, con arroz molido, con harina y rábano rallado y en las jaulas había toda clase de aves, desde un haumei hasta un loro desde una alondra hasta un par de ruiseñores. Si faltaba algún, algún pájaro, se debía con seguridad a que era mitológico, como el xingüey, que sueña con llenar de rocas el océano, o como el dong zeng, que distingue la mentira de la verdad, o como el jian, que tiene un ojo y un ala y busca la otra mitad. Mientras mi, mi madre dialogaba con el ciego, advertí la presencia de la hija. Nunca en mi vida había visto a una muchacha tan hermosa. Allí no había lugar para aves mitológicas, pensé. Ella era la única criatura extraordinaria. Y me paso algunas páginas más, me adelanto. La abuela le dice, abuela, ¿ves los ojos de ese Aumei? ¿Ves su belleza? Solo veo a mi nieta en estos sueños, pero presto mucho atención a sus relatos y creo en ellos. ¿Me ves únicamente a mí? ¿Soy todo lo que ves del mundo? Le es imposible ocultar una nota de vanidad en la voz a la nieta. Se ve por necesidad. Vemos primero y principal lo que necesitamos ver. Por momentos, lo sé, tus ojos solo ven hacia un no es lo mismo que en cierto aspecto me ocurre a mí. Y ahora vamos a el otro pedacito que les quiero leer, que dice. Lo importante, en definitiva, era que nadie comprendía que había, col que había colgado ese retrato en homenaje hacia un May. De quien no tenía foto alguna, de haberlo ten tenido, tampoco habría osado exponerla así. Y nadie debía saber que cuando yo contemplaba a Ruan Ling Yu... ...estaba viendo a otra mujer. Con los años supe de muchas personas que tras atesorar el retrato... ...de una actriz o de un actor como símbolo de belleza... ...un buen día se enamoran de alguien que se parece al modelo. Una versión aproximada, algo inferior quizás, pero accesible. En mi caso, sin embargo... La actriz famosa era la versión sustituta de mi verdadero ideal. Y a tal punto era Xiao Mei la original, la matriz... ...que no me causó sorpresa cuando algunos meses más tarde... ...me dijo con desparpajo que nunca había oído hablar de la actriz Ruang Li Yu. Llevábamos unos tres meses citándonos en el parque. A menudo ella me ayudaba a cargar la jaula del mirlo hasta el lago donde muchos ancianos allí reunidos, dándoles pan duro a los patos, nos miraban con descendientes y las pocas veces que hablaban nos trataban como hermanas. Así como yo no había corregido a Xiaomei cuando me había puesto Link, nosotros no corregíamos a los ancianos en su presunción. Era un honor para mí, significaba que en cierto aspecto me veían parecida a ella pero las veces que íbamos al lago eran excepcionales. Nuestra pasión compartida era la botánica. Yo siempre llevaba uno u otro de los libros de mi abuela y en las pausas hablábamos acerca de nuestras familias, aunque en rigor era yo quien formulaba las preguntas, en parte porque no lograba controlar mi curiosidad y en parte porque Siahumei era muy locuaz, siempre dispuesta a referirme a episodios de su vida. El Hermoso. País Imaginado de Eduardo, Eduardo Berti. Berti. Lo recomiendo fervorosamente porque es maravilloso. Eh, ganó sí. el premio MC de 2011 por decisión unánime del jurado integrado por Claudia Piñeiro, Leopoldo Brizuela y Pedro Mayral. Yo siempre comento cuando hablo de este libro lo que todavía me asombra, la capacidad de un escritor eh, de para ponerse en la piel de una adolescente china además que vive en la otra punta del mundo en 1933. En 1933 y enamorada de una mujer. Exactamente. Es es increíble este y además que digamos Él se pone en la piel de ese adolescente, pero te lo cuenta de una manera, porque está escrito en primera persona, es la adolescente la que es cuenta que cu la historia, sí. te lo cuenta de una manera que vos te crees que estás leyendo un adolescente china. Sí, y que si yo um, hubiera tenido... Otra hija me hubiera gustado llamarla Xiaomei por esa pasión que esta chica despertaba en su amiga, ¿no? Una As, cosa así increíble. Es, así es. Maravillosa. Ah, bueno, vamos a escuchar un tema más y volvemos con las actividades de la semana porque ya, como siempre, se nos termina el tiempo. Yo quería leer un poquito el poema que le escribió su mamá a Lauti. Ah, sí, por favor, antes escribimos? del ¿Lo Sí, sí, sí ¿Lo, lo, leemos, lo ahora. leemos ahora? ahora y Muy vamos bien. al tema Bueno, Lauti, esto es para vos eh, En tu cumpleaños Es un poema que te escribió tu mamá Y que está en el curso de las cosas Nuestro libro Que es un experimento literario Se llama Bonito Y dice, para Lauti de mamá Bonito de ojos negros, piel de terciopelo Bonito que sonríe y se le forman los hoyuelos Se le achinan los ojitos, frena el universo Bonito de manos pequeñas y grandes sueños Bonito que juega, ríe y llora Trae consigo su alma sanadora bonito mi caballero de armadura de cartón y espada de madera promete defenderme contra viento y marea bonito mi niño pequeño mi sueño tan inmenso y brillante como el mismísimo cielo bonito mi niño pequeño mi hogar, mi religión y mi templo hermoso hermoso, hermoso poema de una mamá a su hijo hermoso bien, ahora sí vamos al tema y enseguida volvemos Se la lleva el sol Sueña en el trigal i sobre el salsal Lamento de amor Samba quiero oír Y no puede ser Hay tristecita Escuchábamos la tristecita de Zamba Kipildor, hermosa samba Eh, sí, preciosa Preciosa, preciosa. Eh, El Samba Bildor eh, Maravilloso conjunto argentino hermoso, hermoso Así es, así es Vamos eh, el teléfono Para que se comuniquen con nosotros 2664003011 Vamos a contarles Qué va a pasar en estos próximos días Que hay un montón de actividades El jueves pasado mañana El jueves pasado mañana a las 9 de la noche de aquí, de Argentina, y a las 7 de la tarde de Ecuador... ...se va a producir el primer conversatorio binacional sobre discapacidad y deporte. Por Ecuador va a estar Víctor Tapia, que tiene un extenso currículum deportivo. Y por Argentina, Paulo Mancilla, Coordinador General de Desarrollo Deportivo Social Norte... ...organizador de este, de este conversatorio junto al Observatorio de la Discapacidad Costa de los Comechingones. Se puede seguir por Facebook en la página Área Deporte. Importantísimo, y más con el tema de la discapacidad. Eh, eh, tomando nuestra atención y nuestra particular toma de posición, ¿no? Así es. Así que... Eh, ni que hablar que hay que tratar de estar en El jueves Yo a esa hora doy clase pero Puede ser que Llegue a las 21 a tiempo A escucharlo Y seguramente va a quedar grabado y se podrá escuchar después eh, este, eh, Quiero aclarar Que además Paulo Mancilla Y su, la organización Con la que trabaja Eh, están buscando voluntarios para continuar con esta intención de generar conversatorios sobre el tema. ¿Mm? Bueno, el viernes 26, es precioso esto también, hay uh -huh. una caminata simbólica Paraguas por las Paz, a las 10.30 desde el Hotel Casablanca hacia Paz, Plaza Sobremonte organiza el centro de mediación de Merlo y el jardín ma maternal municipal Duendes del Sol eh, en todo sentido la mediación es un proceso que eh, intenta evitar la judicia no me sale llevar a juicio llevar a juicio los problemas y los conflictos tratando de establecer puntos de paz así que me parece súper interesante esta marcha simbólica sí además en, en, en un contexto eh, donde estamos rodeados nos guste o no nos guste lo tengamos presente cotidianamente o no estamos rodeados de guerras ¿Y eh, qué guerras? ¿Y qué guerras? Este con qué con qué es Salvajadas nos encontramos Hoy este leí una noticia que me inquietó realmente Que es que hubo un llamado de atención Porque en Rusia atravesó el espacio aéreo de Europa Y todos los líderes de Europa se pusieron de la nuca Tratemos que reine la calma eh, Sí, bueno, te cuento El sábado 27 es una actividad impresionante Festival pulso común, es un evento único en las sierra este es el tercer año si no me equivoco que se hace sí está organizado por la, Col la Colmena Hostel de Cecilia Banfi eh, va a haber ceremonia de cacao, feria de artesanos birra tirada y en barra va a haber música duratierra y Juan Rosasco en banda y más un montón de cosas más. Realmente siempre le sale bomba eh, a Cecilia los festivales. Además, Cecilia es un referente comunitario. Cecilia Totalmente. es la veterinaria, la que está para todos los bichos de la zona. Así que, grande Ceci, mucho éxito, mucha merd y parece que el sábado va a ser un día enorme. Glorioso de tiempo muy bueno así que a disfrutar de la colmena y de este festival pulso común así es las entradas se consiguen anticipadas en al poco pero también se pueden conseguir en la entrada eh, de la colmena el día de la actividad un poquito más caras mm, ajá bueno este. y nos queda por contar el cine debate de todos los domingos que es la actividad organizada por la ventana que es a las 18 no, a las 19 no, ah, no no a partir del primero de, de octubre va a ser a las 19 lo dijeron en la sesión pasada Ajá, pero este domingo, este domingo es a es las 18. a las 18 tenés razón es eh, eh, gratis, una actividad gratuita En la Casa del Poeta Güero Y van a proyectar Amor sin barreras Nada menos sí, Romeo y wow. Julieta llevado al Nueva York Más caliente de los años 60 Así que no se lo pierdan Va a haber mucho rock, mucho baile Mucho twist Vamos, no se lo pierdan Así es, bueno les contamos ya un montón de cosas para hacer desde el jueves al domingo Así que no digan que se aburren No, y si les gusta que leamos a, a los autores que entrevistamos y todo Por favor háganlo saber Tanto a, la, a las redes de la radio como a nuestros teléfonos Eh, así nosotros seguimos con esta línea de trabajo Y en Instagram nos pueden seguir en Abra Palabra 3 Todo junto, 3 con número eh, Ahí nos pueden contar, nos pueden pedir Sí, ¿eh? tal cual, exactamente Y si no, en identiacomunitaria.com Tienen todos los programas eh, para escuchar cuando quieran Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Mati. Gracias, Guillén. Nos escuchamos el martes próximo y son las 20 en punto. Aguante la primavera. Aguante Lo veo a Matías primavera. y aguante la primavera. <risa> <risa> chau. Chau.